Titular de la Agencia Local de Seguridad Vial con Jorge、uh -huh. Adrián Vilca para que nos cuente, bueno, cuáles son los trabajos en este sentido. En una mañana que parecía tranquila, pero sin embargo se desató este temporal que complica, ¿no? Vilca, buen día. Buen día, Franca. Buen d c a a la gente del estudio y a todos los, a todos los oyentes y la, la gente que, que, que ve el canal, ¿no?、Eh, bueno, sí, arrancó la mañana tranquila. Nosotros teníamos una alerta、eh, que, bueno,、eh, se está dando en estos momentos. Eh, algo que bueno,、eh, hace unos minutos arrancó、eh, en primera forma en la zona del maní del cóndor, y bueno, después se trasladó hasta acá, hasta la ciudad. Así que sí, en este momento、eh, está habiendo una simultaneidad de, de, de consecuencias. Tenemos un, un par de árboles caídos, tanto en zona de c a s t a n e r a bulevares,、eh, como también postes.、Eh, hay algunos postes que, que se han sentido y bueno, están. Justamente el personal municipal está trabajando en diferentes lugares.、Eh, así que, bueno,、eh, lo que pedimos es justamente a, a, a los vecinos que tengamos los e s o necesarios justamente para estacionar、no, los vehículos cerca de los p u e s t e s d e bajo de los barrotes. ¿no? ¿Y es, cuál es la precaución entonces para quienes circulen por, por distintos puntos de la localidad de la r e n é g i Sí, sí, sí.、Eh, esto es algo que puede llegar a perder, conforme lo que nos indicaban, hasta 17 horas aproximadamente. Eh, con esta misma intensidad de l viento, así que bueno, es algo que queremos que pase pronto y que bueno, no, no haya que lamentar consecuencias de un d a ñ o ¿no? En ese sentido, Vilca, hablando de prevención, hablando de, de precaución, también estuvieron trabajando o diagramando los últimos pasos para la fiesta del mar y la campante con el equipo de protección ciudadana bueno, y distintas entidades municipales para lo que será a partir del viernes una fiesta importante para Vietnam y para el Condo. Eh, se nos viene、eh, la f i t a Nacional del Mar de la Campante.、Eh, la verdad, que bueno,、eh, justamente dentro de lo que es el trabajo,、eh, es una preocupación y una ocupación de parte de nuestro intendente y de todo su gabinete, como para que,、eh, que todos aportemos de b u e n a f o r m a para que salga lo mejor posible. Así que nos pusimos a trabajar. Estamos en este tema. Ayer hubo una reunión que en fue encabezada por el、eh, jefe de gabinete, el doctor Marcos Castro, también el secretario de. Deporte、Telefismo、y Telecom Cultura,、eh, Juan g o r c i t o también participaron de la misma al del delegado de、eh, del Bañero del Cóndor. Y bueno, eh, estuvimos eh, nosotros, la gente de la c á t r a de Seguridad Vial, de la Sociedad de Protección Ciudadana, Defensa Civil, y por supuesto, este, hablando de la temática de lo, de lo que es seguridad, también estuvo la gente de la Comisaría 39 de Bañero del Cóndor,、eh, la, la gente de Seguridad Vial, de Policía y de. Provincia en cuanto a seguridad vial y también bomberos. ¿sí? Así que, bueno, entre todos、eh, dejamos más que acordado, digamos, cuáles son los roles de cada uno y se charló sobre los planes、eh, los operativos que se van a de desarrollar、eh, en miras de estos tres días. Que bueno, son días que, en cuanto a lo climático, son totalmente favorables. Va a h a c e r calor,、eh, así que sabemos que, digamos, la concurrencia puede ser importante de vecinos, visitantes, turistas. Eh, pero también、eh, sabemos que muchos vecinos se van a acercar a las diferentes playas que, que tienen nuestra costa marítima, justamente para pasar un día agradable. Y bueno,、eh, en función de todo eso, es algo que este, le estamos prestando atención, como para que todos en el transitar este, podamos llegar sanos y salvos a nuestras viviendas, a nuestras casas. Así que estamos trabajando en función de eso. Y en ese sentido, me imagino que una de las preocupaciones también tiene que ver con que no se generen esos embotellamientos que solíamos ver hasta hace un tiempo atrás, en camino a la boca o camino a v i e r m a n o por la ruta provincial número uno. ¿Cómo van a trabajar en ese sentido? En ese sentido, bueno,、eh, se tiene diagramado un trabajo、eh, con diferentes dispositivos, ya sea en movimiento, van a ver patrulleros, motos, pero también, digamos, puede llegar a ver. a l g ú n o control de alcoholemia. Así que, bueno, eso es algo que justamente nosotros le pedimos a todos nuestros vecinos, visitantes y demás, que al momento de conducir siempre haya un conductor designado como para evitar este, cualquier anomalía, cualquier accidente,、eh, tomar una distancia prudencial entre cada vehículo,、eh, justamente para disminuir la posibilidad de un choque en cadena y、eh, después, este, bueno. Nada, el, el acompañamiento de parte de todo el municipio, como para que、eh, se evite digamos,、eh, este tipo de colisiones, muchas veces que trae no solamente daños, sino también puede afectar a la salud y, bueno, eh, eh, también podría afectar d i g a m o s lo que es el,、eh, el transitar digamos, de i g a m o s d toda la gente que está de regreso. El ¿no? pica hay una velocidad estimada tanto para ir como para volver, es, es lo que se hablaba en el momento también para ir a las playas. Nosotros, digamos, siempre c o n s t a t a m o s que. Este, se transite en el rango entre 60 y 80 kilómetros de máxima, justamente como para de esta forma,、eh, justamente se disminuya la posibilidad de algún, alguna colisión. Entendemos que la mayoría de los vehículos pueden hacerlo a esas velocidades y que este, en cuanto al、eh, tiempo e s p e r e n t o r i o es de. Un buen tiempo para llegar desde el Condor de a Viezma. Estamos hablando de aproximadamente 25 minutos, así que yo creo que si todos colaboramos, todos aportamos, digamos, este, por supuesto que va a tener un fin de s a c e r i l o s Bien. v n c a le agradezco. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muy bien, la palabra de Jorge Adrián v i l c a el titular de la Agencia Local de Seguridad Vial de la Municipalidad de Viezma, contándonos respecto a los operativos que se van a llevar adelante en la fiesta del Mar y de la Campante y todo el trabajo de prevención que realiza tanto la Agencia de Seguridad Vial, Como también、eh, las distintas、eh, entidades municipales que están comprometidas con lo que será a partir del viernes la fiesta del Mar y la c o n f e r a